Libro del Profeta Ezequiel capítulo 48 Estos son los nombres de las tribus. Desde el extremo norte, por la vía de Etlón, viniendo a Amat, a Sar-Enán, en los confines de Damasco, al norte, hacia Amat, tendrá Dan una parte, desde el lado oriental hasta el occidental. Junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrá Aser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, n e f t a l i otra. Junto al límite de n e f t a l i desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín, otra. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén, otra. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá, otra. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de veinticinco mil e cañas de anchura y de longitud, como cualquiera de las otras partes, esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de Elia. La porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud veinticinco mil e cañas y diez mil de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de veinticinco mil e cañas al norte, y de diez mil de anchura al occidente, y de diez mil de ancho al oriente, y de veinticinco mil de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de Elia. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron, cuando erraron los hijos de Israel como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de la de los levitas. Y la de los levitas, al lado de los límites de la de los sacerdotes, será de veinticinco mil cañas de longitud y de diez mil de anchura, toda la longitud de veinticinco mil y la anchura de diez mil. no venderán nada de helio ni lo permutarán ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Y las cinco mil cañas de anchura que quedan de las veinticinco mil serán profanas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas: al lado del norte cuatro mil quinientas cañas, al lado del sur cuatro mil quinientas, al lado del oriente cuatro mil quinientas y al lado del occidente cuatro mil quinientas. Y el ejido de la ciudad será al norte de doscientas cincuenta cañas, al sur de doscientas cincuenta, al oriente de doscientas cincuenta y de doscientas cincuenta al occidente. Y lo que quedare de longitud de delante de la porción santa, diez mil cañas al oriente y diez mil al occidente, que será lo que quedará de la porción santa, será para sembrar para los que sirven a la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada de veinticinco mil cañas por veinticinco mil en cuadro reservaréis para porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Y del príncipe será lo que quedare a uno y a otro lado de la porción santa, Y de la posesión de la ciudad, esto es, delante de las veinticinco mil cañas de la porción, hasta el límite oriental, y al occidente delante de las veinticinco mil, hasta el límite occidental. Delante de las partes dichas será del príncipe, porción santa será, y el santuario de la casa estará en medio de Elia. De este modo la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad, entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrá Benjamín una porción. Junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar Simeón otra. Junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar i s s a c a r otra. Junto al límite de i s s a c a r Desde el lado del oriente hasta el lado del mar s a b u l ó n otra. Junto al límite de s a b u l ó n desde el lado del oriente hasta el lado del mar Gad otra. Junto al límite de Gad, al lado meridional al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las Rencillas y desde Cádiz y el arroyo hasta el mar Grande. e s t a es la tierra que repartiréis por suertes en heredad A las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad, al lado del norte, cuatro mil y quinientas cañas por medida, y las puertas de l a c i u d a d serán según los nombres de las tribus de Israel: tres puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Al lado oriental, cuatro mil quinientas mil cañas y tres puertas. La puerta de José, una. La puerta de Benjamín, otra. Y la puerta de Dan, otra. Al lado del sur, cuatro mil quinientas mil cañas por medida y tres puertas. La puerta de Simeón, una. La puerta de Isacar, a otra. La puerta de s a b u l ó n otra. Y al lado occidental, cuatro mil quinientas mil cañas y sus tres puertas. La puerta de Gad, una, a la puerta de Aser, otra, y la puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrá dieciocho mil cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Hemos llegado al fin del de libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento.